Y después de las pasos la preocupación para la mayoría de la población sigue siendo la economía, la inflación, este salto que ha dado el dólar después de las pasos en el día de hoy, el Banco Central ya lo está vendiendo a 300, perdón, el Banco Nación está vendiendo los dólares a 365 pesos. Es una evaluación del dólar oficial de alrededor del 20%. Para hablar de esto, estamos en contacto telefónico con el economista Eduardo González Holguín, desde... Córdoba, para atendernos. Hola Eduardo, ¿cómo está? Pepe Frutos de Farco, saluda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué le decís? Eduardo, ¿qué pasó y qué va a pasar? ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente el gobierno está tratando de, de tranquilizar, me parece, el tipo de cambio. Me hace acordar a una devaluación, hace muchísimos años, que hizo Krieger cena ministro de Economía de Ungaría, que hizo, digamos, una evaluación muy grande, que da la casualidad que justamente lo llevó en esa época a 350 pesos, que eso es muy viejo, ¿no?, esos pesos que hemos tenido tantas veces, tantos cambios, con la idea que a partir de eso la gente se desentendiera del tipo de cambio. O sea, la, lo que decía justamente en ese momento que iba a era que eh, la evaluación de, o el precio del dólar era la especie como de indicador de la salud de la economía. Entonces es una evaluación muy grande con la idea de no tocarlo. Eh, la idea justamente que están diciendo es que no, que no lo piensan tocar hasta octubre, ¿no es cierto? El tema es que, este me hizo acordar a eso, pero no quiero decir que sea lo mismo, porque ha cambiado mucho la sociedad argentina. Y bueno, los movimientos, digamos, de los formadores de precio pueden fácilmente, digamos, demorar. Esa devaluación, esa devaluación que es del 22% para ser exacto, este puede ser rápidamente devorada por un aumento de precios. A mí me preocupa mucho esto porque están justamente devaluando este eh, el dólar oficial. El dólar blue sabemos este automáticamente ya se aumentó en la misma cantidad que se había devaluado el dólar oficial... Pero no laú digamos no incide fundamentalmente digamos en lo que son las cumpli dentro de la economía en cambio ahora estamos viendo eso que tan va a va a pegar justamente de la economía o se me llama la atención en un contexto inflacionario que contamos nosotros este eh, va a aumentar un costo muy grande encima se esto se refuerza a su vez con un aumento de este de, de las tasas de interés en lossie después el 118. estamos en más de un eh, cuando pensamos digamos en estar capitalizando los intereses mes a mes estamos en más del 200% de ganas si alguien deposita 100.000 pesos dentro de un año va a tener 300.000 que también puede ser una forma de tratar de que bueno no vaya la plata a presionar el dólar Blue ¿no es cierto? pero ha sido un golpe muy muy fuerte lo que ha hecho en este momento el gobierno y por otro lado se estaba viendo lo ¿no es cierto que este las acciones eran de las empresas argentinas, Estados Unidos, estaban cayendo. Algunos hablan de, de desplome. Y eso no me extraña a mí, porque, digamos, eh, una parte muy importante, digamos, de los empresarios, este no veían con buenos ojos ni a Milley ni a Bullrich, que serían, digamos, los dos que han salido más favorecidos por los votos, porque el tipo de política estaban proponiendo es una política que posiblemente generara una gran conflictividad social, digamos, las empresas no les conviene la conflictividad social porque bueno, los negocios no funcionan de esa manera, ¿no es cierto? Entonces me parece que es una cuestión bastante bastante preocupante lo que está pasando porque, esto, con, vuelvo a reiterar como empece, las dos medidas fundamentales que se han visto hoy que son medidas inflacionarias y una parte importante de la bronca y lastigo que tiene la gente es justamente la inflación. Cuando uno mira, digamos, qué es lo que más le preocupa a la gente, cuando uno estaba mirando las encuestas antes de las elecciones, aparecía justamente como primera preocupación este la inflación y segunda preocupación este la inseguridad. Y entonces, si se aumenta más, digamos, los costos, y seguramente en la economía que nosotros tenemos este la inflación se va a excarcerbar y entonces se va a enojar bastante mala gente así que miren la verdad que me, me extraño y lo que más me preocupa que pueda ser digamos este la, la expresión o el reconocimiento de una situación de debilidad del gobierno no entonces ahí este si el gobierno se muestra débil si el gobierno se muestra que no puede este contener la inflación este me parece que digamos la perspectiva de las elecciones, para el gobierno se van a hacer bastante más difícil, ¿no? Uh -huh. Eduardo, ¿y, ¿y qué otra cosa podría hacer el gobierno? Porque bueno, uno de los objetivos es ganar las elecciones, pero en el medio eh, Entonces, hay dos meses un para que vivir. Caído, pero ha caído en el movilismo este gobierno, es un gobierno que no aplica nada de la legislación que tiene para tratar de tranquilizar a los formadores de precios, ¿no es cierto?, no miren la no ley de abastecimiento, no no la, no la aplican la ley de abastecimiento, no aplican la ley de levantamiento comercial, no aplican la ley de incentivo de la competencia, que son leyes que te ayudan justamente, no digo que, que sea la solución total, pero que te ayudan a morigenar el aumento de precio Recién, digamos, el viernes pasado, largaron digamos, los inspectores de la AFIP a ver las cuevas donde se vende el Yellow Blue. Bueno, todos sabemos nosotros que una parte importantísima de ese movimiento se hace justamente con este dinero no declarado. Entonces, yo creo que había un inmovilismo de los últimos meses muy grande, muy grande, en donde el gobierno no ha utilizado su este herramienta. No ha ido, digamos, a ver a las empresas formadoras de precios. Así, digamos, como el, el Fondo Monetario nos monetaría permanentemente a nosotros. Bueno, y bueno, los gobierno, por medio de la AFIP, tendría que estar monetariando este los formadores de precio no son tantos, o sea que en el alimento, ¿no es cierto? Son 15 grupos económicos que prácticamente dominan el 90% de la oferta de alimento en Argentina. Bueno, no hay digamos 15 grupos de la de la AFIP que vayan a ver que los pongan, digamos, en la incomodidad de explicar por qué aumentan por las dudas, porque te dicen, "No, las expectativas", pero las expectativas eh suenan mucho a profecías auto cumplidas. Entonces, con el juego que hacen, ¿no es cierto? con los medios hegemónicos que a su vez pertenecen a los grupos económicos comienzan a generar digamos expectativas negativas y a partir de esa de esa idea de o de esa sensación decier ¿no es de incertidumbre comienzan a aumentar digamos el dólar digamos informal y a partir del dólar informal comienzan a presionar digamos la inflación y comienzan a calcular los costos como si estuvieras comprando el 100% con este dólar informal con en realidad Esas compras que hacen a veces de insumos con dólares informal son directamente marginales. Sigue siendo este más del 90% de la economía, digamos, de, de, de lo que es las importaciones argentinas se siguen haciendo con dólares oficiales. Entonces todo eso a mí realmente me sorprende muchísimo. Eso es lo que más me preocupa. Un gobierno que ha bajado los brazos y que no está usando, lo reitero, los instrumentos legales que tiene para contener tanto la inflación como la corrida cambiaria, ¿no? Además, estaban mirando los otros días que todavía está pendiente, miren, está pendiente todavía la descomunal compra de dólar informal, de fuga de capitales de la época de Macri, de empresas que no pueden convalidarlo con sus balanes. ¿Y qué hizo el AFI? Si una empresa compra 700 millones de dólares y está mostrando que sus activos líquidos tienen una cantidad mucho menor, ¿Cómo la AFIP no va? Y le pregunta, ¿de dónde sacaste la plata para comprar? Y, lo, y hoy la, la cantidad que te hacía, te dicen 700 millones de dólares, y hay más todavía. O sea, realmente mucho, y pasó, digamos, desde que se fue el gobierno de Macrión, se fue esa tremenda fuga de capitales, y el gobierno no no hizo nada. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, este a mí me tiene bastante preocupado, porque eh, yo, digamos, por la formación que tengo, soy un economista de museo palino, que busca justamente el fortalecimiento del ingreso, la distribución del ingreso y la riqueza, y que a su vez pienso que esos son elementos centrales para el bienestar y la disminución, por ejemplo, este de la inseguridad y de mejora de la gobernanza, este y, digamos, a por la política de shock, como es lo que han, digamos, este vaticinado tanto Millet como burrich me parece, no cierto, que se va a dar todo lo contrario una distribución regresiva del ingreso, un aumento de la pobreza, es seguramente mayor conflictividad social, seguramente mayor aumento, no es cierto, de la inseguridad y bueno, ambos han prometido más represión, eso eh, es realmente preocupante, ¿no? ¿Qué mensaje le podría dar a tanta gente que votó a Javier Milei? con la esperanza de que sea algo nuevo, que sea algo distinto, que le va a mejorar la vida desde el punto de vista de lo que usted conoce de economía y lo que se conoce de lo que propone mi ley. Super me canso de decirle, si una persona no tiene por lo menos, por lo menos, digamos, el equivalente a unos 600 millones de ellos y vota mi ley o vota Ulrich y vos bueno, está equivocando, que no es la política para ellos. O sea, la persona que vive su trabajo ya sea o el sea, resumen de dependencia por cuenta propia ya sea que sea su trabajo porque es un pequeño y mediano comerciante o un me pequeño productor agropecuario este son todas personas que tienen digamos un alto componente de trabajo digamos actividad y no de capital este si están votando no es cierto a, a bur familia se van a equivocar, porque lo que están proponiendo justamente. Es una fuerte distribución del ingreso en favor de los sectores más concentrados porque cuál es el fundamento económico y allá esto cuál es el fundamento económico de esta gente esta gente dice que cuando se concentra la riqueza esa riqueza se transforma digamos en inversiones y sin inversiones genera trabajo y entonces comienza un círculo virtuoso pero en la argentina y en general en la América Latina, la concentración del ingreso y la riqueza se transforma en fuga de capitales, no en inversión. O sea, ellos están eh, hablando de una película que no existe. Y además, siempre yo este eh, recomiendo un trabajo de la Comisión Económica de América Latina, de la CEPAL, que hace un análisis de 30 años de la economía latinoamericana en la cuesta Argentina, ¿no es cierto? Y muestra justamente eso. Cuando se da la concentración del ingreso y la riqueza, lo que se provoca es una fuga de capitales. Entonces, el conjunto del país se empobrece y ese conjunto del país conoce empobre y no es cierto? aparece un tironeo donde los que son más poderosos hacen que ese emp pobrecimiento los pague justamente a los sectores que tienen menos poder entonces yo siempre digo si no pertenecen a un grupo económico si no son accionistas de un grupo económico en una cantidad más o menos importante que de acciones y bueno fíjense un poquito digo yo dónde están parados yo tengo digamos una una anécdota dección de a profesor de la universidad católica que eh, justamente en época de la dictadura militar era, y mis alumnos eran hijos de empresarios. Y he estado fascinado con la dictadura porque justamente se exprimía la protesta social. Y yo le decía, ojo, que se le va a bajar la capacidad de compra que tiene el conjunto de la población, que es la gente que le compra a sus padres, a la gente de sus padres, y se van a fundir. Y bueno, muchos años después, me encuentran por la calle y yo, pero, pero razón, nos fundimos. Y bueno, porque... Cuando la gente tiene menos capacidad adquisitiva y bueno la gente se sufre y cuando sufren las empresas aparecen aumenta el desempleo justamente una y tenemos nosotros ahora es que estamos una permanente baja de la desocupación bueno esa tendencia, si baja el salario real como va a pasar con esta gente bur digamos o mi y bueno ese desempleo o esa baja desempleo no solamente va a desaparecer sino que va a aumentar el desempleo porque no nos olvidemos que el 85% del producto bruto argentino se realiza internamente. Si no hay gente para que compre, si no hay poder de compra, lo de nada. O sea, yo, como decimos que es el comentario, que vean dónde están parados las sociedades, que no se imaginen, Dios, que tienen 650, 650 millones de, de pesos, porque no los tienen y tienen que vivir del trabajo, ya sea que sean digamos como si yo soy empleado, pequeños comerciante, pequeño empresario. Y bueno, si siguen votando así se van a enmborrar este no es eso que el pueblo nunca se equivoca el pueblo se equivoca como cualquiera este, así que me parece que se puede cometer un error muy grande ¿no? Eduardo González Holguín gracias por este contacto con Farco ¿eh? oh, un, abrazo, un, abrazo, un abrazo grande hasta luego hablamos con Eduardo González Holguín economista de la Universidad Nacional de Córdoba